a nuestro columnista estrella, dándonos toda la información. Hola, Julio, te saludamos JP y Valentina. ¿Cómo estás? Buenos días a todos y a todas. ¿Cómo les va? Acá muy contentos. ¿Qué haces? Desde la época nadie. ¿Y estás en condiciones de salir al aire? Sí, ¿no? Yo creo que si no hay dificultades, <risa> o por lo menos no se perciben desde aquel lado, serían solamente técnicas, digamos, porque estamos acá al pie del cañón. Muy bien. Muy compartirles bien. esto de, desde la vecina provincia de de Buenos Aires. Bueno, ¿estás en, eh, es en la Rural, verdad? o, o es, Estamos en el predio de ah, la Rural. Bueno, contá qué están haciendo. Claro, la verdad que estás es que es una exposición muy grande. La verdad que se ha quintuplicado el espacio respecto del anterior, que fue el ante año pasado, porque el año pasado, por cuestiones obvias de la pandemia, no se pudo hacer. Uh -huh. Y el espacio es realmente muy grande y hay para todos los gustos. Y como bien decían bien decía recién Valentina, hay espacios para acceso a la salud, hay espacios para acceso a consultas desde el punto de vista del derecho, también desde el punto de vista veterinario, este también hay exposición de trabajos científicos y muchísimos este, están donde se puede conseguir información de productos, muchos productos uruguayos, ya que allá son legales y no todavía, este, y después eh, de todo. desde la En este momento nos están bombardeando, hay dos charlas muy interesantes, por un lado el B2B de la empresa de la industria, donde el INAFE, está dando bueno una, una, una charla para fomentar este, y ver cómo se puede eh, avanzar en este camino del cultivo. Y en, en el otro salón está el doctor Rubinstein, que es un número uno de cannabis en Argentina, y también está dando su, una valiosa charla. Pero si me lo permiten, quería compartir también una alegría grande porque encontrarnos acá en La Pampa con el equipo de la Cátedra Libre de, de Cannabis este, de la Universidad Nacional de La Pampa, Este, que vino a exponer también su trabajo este de investigación aquí en esta en esta exposición y bueno para tal caso hoy la columna este sería importante compartirla también con la cátedra de la universidad uh -huh. con sus integrantes con el valioso trabajo que han hecho y acá lo vienen a exponer quisiera esta en esta oportunidad este no robarles tiempo y, y, y que lo puedan compartir ustedes hablando personalmente con con los integrantes de la cátedra, particularmente acá lo tengo a Daniel Oliveto y a Yelen este integrantes de, de la cátedra, y vienen a presentar su trabajo y están dispuestos acá a charlar un poco con ustedes, si les parece. Buenísimo, Buenísimo. más vale. Buongiorno, Vitale, buongiorno, Oliveto, si sí, están ahí ya <risa> escuchando. ¿Cómo les va? Acá los tengo, pero te lo, te lo voy a pasar porque estoy con mi celular. Perfecto, saludo muy grande. Gracias. Eh, además a Yelen Vitale Hola. y... Bu buongiorno, Oliveto. ¿Cómo anda usted, Gabasa? ¿Todo bien? Muy, pero muy bien. Acá estábamos en la expo, segunda expo nacional y segunda expo en la que venimos a presentar un trabajo que un uh -huh. poco el trabajo que vamos a presentar hoy es la continuación de ese primer trabajo, ¿no? En primera instancia identificamos un montón de plantas que servían para un montón de enfermedades y lo que determinamos fue que eh, no todas las patologías responden a, a los mismos a las mismas dosis y a las mismas plantas. Uh -huh. Y esta vez fuimos un poquito más allá y lo que hicimos fue analizar químicamente los niveles de cannabinoides de las plantas, principalmente de THC y de CBD, eh, para ver, digamos, eh, lo que encontramos es que hay un correlato de, de personas que tienen ciertas patologías como esclerosis múltiple que identifican que algunas plantas eh, funcionan mejor que otras. Y, por ejemplo, en esas que identifican los usuarios de esclerosis múltiple existe siempre el CBD, que es una molécula que sirve mucho para tratar la espasticidad. Así que un poco vamos echando luz y ciencia sobre la, lo que desde el punto de vista experimental ya sabíamos y teníamos algún tipo de información, ¿no? Uh -huh. Esta, eh, este proyecto, este trabajo que están haciendo, ¿busca conocer más enfermedades que puedan ser tratadas a través de, del cannabis? Sí. No, no tanto en las enfermedades. La, las investigaciones que estamos haciendo tienen que ver más con la identificación de las plantas, ¿sí? uh -huh. con las características químicas de las plantas. Uh -huh. Para que ustedes tengan una idea, el cannabis sirve para tratar ansiedad, pero hay variedades que te pueden producir ansiedad. ¿Cómo vas a tratar una patología con algo que te puede producir lo mismo? Claro. Bueno, el secreto está en estos niveles de cannabinoides y en otro factor que son los terpenos. Los terpenos son las moléculas que dan olor a la planta. Entonces, uh -huh. a veces encontramos plantas que tienen el mismo contenido de THC, pero como difieren de, de los perfumes, digamos, que tienen las flores, también difieren los efectos, ¿sí? Es algo que se conoce como efecto séquito y también está muy estudiado en el mundo científico del cannabis. Lo uh -huh. que nosotros hicimos fue, más que nada, la caracterización de las condiciones ambientales donde donde fueron cultivadas esas plantas, un poco para identificar cómo crecen las plantas en el clima pampeano, y por otro lado la identificación cuantitativa de cuánto THC y cuánto CBD presentan estas estas plantas, y después de alguna manera descubrimos que hay una coincidencia entre lo que manifiestan algunos usuarios uh -huh. sobre algunas plantas de por qué responden mejor que otras. En algunos casos tiene que ver con la presencia de CBD, y en otras tendrá que ver con los terpenos que quedarán para investigaciones futuras. Uh -huh. eh, Daniel, eh, ¿cuál es eh, el impacto, digo, quiénes se interesan por este tema laburo que están haciendo ustedes, ¿cuáles son los interlocutores, las interlocutoras? Bien, hay de todo acá, porque sobre todo por las características de la Expo. La Expo apunta, por un lado, a todo lo que es el comercio, con los stands que tienen que ver con los grow shops, pero también hay todo un pabellón de lo que tiene que ver con el uso medicinal y hay conferencias médicas. De alguna manera, la Expo lo que viene a ser es, es un punto en donde confluyen eh, distintas corrientes de la cultura canábica, en el caso nuestro por ahí apuntamos más a establecer relaciones con aquellas instituciones, yo como coordinador de la, de la cátedra de la Universidad Nacional de La Pampa de abordaje interdisciplinario de cannabis, lo que busco es el establecimiento de redes, por un lado para no repetir investigaciones que por ahí se nos pueden ocurrir y por el otro para generar eh, que, que se vayan acumulando de alguna manera... Eh, estratégicamente todo el conocimiento en torno al cannabis. De alguna manera, a trabajar en red, eh, entre instituciones o, y en la, entre las mismas universidades, eh, lo que lo que va haciendo y un poco es nuestro objetivo, es generar protocolos que tengan que ver con la producción, tanto estatal, sea a nivel universitario o de los gobiernos, para dar respuesta a la altísima demanda que tiene la marihuana como sustancia medicinal y que ya está comprobadísima, pero que no existen al día de hoy, mecanismos legales y los mecanismos legales que hay son bastante pobres, eh, tanto el reprocan como el registro municipal, si bien son instancias sumamente importantes, son insuficientes, para darte un ejemplo muy claro, o sea, los registros habilitan que puedas tener plantas, pero no puedes comprarla claro, entonces, sí, sí. si no puedes comprarla, ¿de dónde la sacás? Mm. es como que podés comer asado, pero está prohibida la vaca, y de qué hago el asado, qué sé yo, no sé entonces eso es como que está muy lento es una etapa de transición pero bueno, un poco eh, lo que buscamos es eso, también yo recién estoy hablando con el Instituto Nacional de la Semilla que son los que van a registrar variedades para poder ofrecerlas en venta a la gente de Reprocan pero bueno, es sumamente engorroso y burocrático lejos de resolver ciertas cuestiones de la accesibilidad, a veces parece que ponen más palos en la rueda que otra cosa ¿sí? uh -huh. lo mismo que el Reprocan limita la cantidad de plantas en nueve Eso claramente porque lo hizo un médico que en su vida fumó un porro o vio una planta de marihuana, porque con nueve plantas vos no podés abastecer un tratamiento medicinal a lo largo del tiempo, y mucho menos teniendo en cuenta que son sustancias que no las podés ir a comprar a la farmacia todavía. Y cuando lo puedas hacer va a tener costos de entre 500 y 1000 dólares, por lo tanto es prohibitivo. Uh -huh. eh, así que bueno, el autocultivo como única forma de acceso es todavía lo que lo que sostiene a todo esto, pero bueno, hay un mercado muy grande que de alguna manera desde la universidad por lo menos y desde el Centro de Estudios Interdisciplinarios del Cannabis, eh, queremos de alguna manera generar que los mecanismos de acceso sean más sencillos. Daniel, ¿cuándo, ¿cuándo exponen? Exponemos hoy a las 20.15 horas. Buenísimo. Bueno, bueno estaremos atentos que... Perfecto. Y, y, este... y describíme, describínos eh, la... la... La, ...la Expo Canaves en general... ...digamos como si fueras uno más que va ahí... ...más allá del laburo que están haciendo ustedes y presentando... ...bien, hay hay este espacios... ...que son sumamente grandes... ...¿sí? donde están... Eh, ...los están, al igual que los pabellones... ...en el caso de los pósters científicos... ...están ubicados en una esquina... De, ...del predio... Eh, ...tienen un tamaño bastante grande... ...te diría que los pósters miden cerca de... ...dos metros por uno, más o menos... ...dos de largo por por uno de ancho... ...o sea que son bien visibles y hay cerca de 1, 2, 3, 4, 3, 7, 14 pósters eh, que se han presentado de distintas temáticas, bueno y después los están, muchos son de, de Grow Shops, eh, hay algunos que son bancos de semillas que ya estuvimos preguntando a ver si estaban vendiendo, No venden, pero andan tomando pedidos. Bien. <ríe> Así que bueno, es, es propio y típico de, de, de sí, la inoperancia mamá. para para habilitar los registros y todo claro, esto, digamos. Claro. O sea, sí. El mercado funciona mucho más rápido y se regula más rápido que cualquier este instancia regulatoria del Estado. Así que eso es un poco lo que está viendo. No hay una venta de semillas. No tienen las semillas acá, pero hay cuatro bancos de semillas, por lo menos. Hay a Dutch Fashion, que es holandés. Eh, estaba a BCS, que es español. Canabia son los que estoy viendo desde acá y seguramente alguno más va a haber, eh, existen muchos stands, diría que hay cerca de 140 stands eh, y después bueno, eso, espacios muy amplios creo que, que ofrece eh, posibilidades para todos de alguna manera los que vienen a buscar distintas cosas, digo, desde si querés asesoramiento en cultivo, asesoramiento en uso medicinal, están los puntos de acceso a la justicia en donde el Ministerio de Defensa Público también incluso iba a estar el compañero Martín García Ongaro en esa mesa, uh -huh. eh, que es miembro de SEICAN también. Eh, así que, bueno, es, eh, como te decía, es, es múltiple la, la oferta de, de, de contenidos que tiene y de cosas para hacer. Y enorme están movida. Daniel, sí. eh, ustedes estar en contacto con los organizadores, supongo. Eh, ¿Hay una mirada de, de, de que esto no solo se pueda hacer en Buenos Aires, sino en, en otro lugar del país? No, yo no, no creo que sea así, digamos, a ver, en uh -huh. Buenos Aires atiende el señor, ¿viste? Sí, Viste sí. Un poco así. Eh, pero después, en noviembre, eh, está organizado una movida muy grande Chaco, por uh -huh. ejemplo. Bien. Eh, y en La Pampa también estamos proyectando armar algún tipo de expo... Eh, ...que tenga algunas características, Más vale que no la dimensión de esto, uh -huh. pero sí que tenga en cuenta, a ver... Y hay que eh, hablar con los no, concejales, no, no, te digo. <ríe> hay que ir hablando con los, con con los concejales, ¿no? ¿eh? Porque... <ríe> Pero digo, pongámonos a pensar que en La Pampa, eh, durante años, eh, Pampa Fertil fue el único grow shop, y uh -huh. hoy en día vos si entras a Instagram puedes llegar a encontrar cerca de 10 grow shops eh, en La Pampa, ¿no? Digo, uh -huh. lo, que, lo que eso está demostrando es que es un rubro que está creciendo exponencialmente eh, eh, en términos comerciales, y, eh, y bueno, y, y de alguna manera ya hay para mostrarle a la sociedad pampeana que esto es una industria que se viene con mucha fuerza, que genera trabajo a los que fabrican lámparas, a los que hacen tierra, a los que hacen fertilizante, a los que hacen pipitas, eh, y ni hablar cuando se regula el mercado de semillas que eso va a generar un ingreso de divisas este mucho mayor, dado los costos que tiene la planta, ¿no? O sea, tengamos en cuenta que el kilo de flores de marihuana cotiza dos millones de, eh, y medio de pesos el kilo, uh -huh. ¿sí? Eso es lo que lo que va a mover toda la industria, por eso te cobran caro el aceite, te cobran caro una semilla, Recién nos decían los blister más caros de semillas, 10.000 pesos. 10.000 pesos para dos o tres semillas. Es una locura, ¿sí? O sea, claramente tiene que haber una industria nacional de plantas que estén adaptadas a nuestro clima, respetando estas diversidades químicas de las que hablamos para poder tratar la mayor cantidad de enfermedades posible. Bueno, buenísimo. Gracias por Bien. los conceptos. Bueno. Eh, suerte en, en la exposición formal, uh -huh. en la presentación formal. Bueno. Y, y estaremos siempre tratando estos temas. Más uh -huh. vale, ya sabes así Bien. Que... Eh, ¿Quieren hablar con la presidenta de Seicán? Sí, dale. No? A ver. <risa> bueno, les pasamos dale. con la excolumnista. Seguimos Ajá. seguimos seguimos en esta ronda, una especie de chupipase, están hablando del faso. Eh, claro, claro. Eh, y vamos a saludar a, a Yelen Vitale. Buongiorno, Vitale. ¿Estás Hola. Buen día. Buen día. ¿Cómo va? ¿Bien? Bien. Me escucha muy, muy poco Bueno, eh, imaginamos que tiene ver, que ver, ver con el rumrum que hay ahí como parte de la expo ¿Ahora escuchás mejor? Hola, hola ¿Sí? Sí, ¿Sí? ahora sí Bueno bien. ¿Cómo está Vitale? ¿Bien? Muy bien, ¿ustedes cómo le va? ¿Tanto tiempo? Bien, sí, coincidimos un viernes acá Estamos de, de, otra vez al, al mando de, de la silla que es del Lautaro Ventiveña Bueno, estoy acá con Valentina que, muy, no, bien, muy bien, ¿Qué te dejaron por decir El Caño y Daniel? A ver No, me parece que no, que ya dijeron todo, eh, no, sé, no, no se puede escuchar mucho porque estoy muy cerca de, del escenario, pa, por más que no esté cerca no se escucha mucho, uh -huh. nada, comentar digamos que estamos eh, en la Expo Cannabis desde las seis y media de la mañana que hemos arribado, así que estoy sin dormir, sin, sin comer bien y demás, uh -huh. la verdad que es un evento enorme, muchísimo más grande que el del 2019, muchísimos más stands, por ejemplo uh -huh. ahí están de semillas, Eh, que no comercializan, pero sí toman pedidos, digamos. Pero la verdad es que es un evento muy, muy hermoso. Justo ahora estamos en el sector de, de póster científicos, donde uh -huh. está nuestro póster científico que vinimos a presentar. Y a las 8 y cuarto de la noche, ahí haremos la, la uh -huh. presentación. Y después el domingo eh, elegirán al póster ganador. Así que estamos se puede muy, muy votar? felices de estar aquí. ¿Tenemos que votar para, para que ganen algo así? No, eso lo elige eh, la de la, la selección, digamos, la gente que selecciona los, los pósters, uh -huh. luego hace una preselección y elige al ganador, ganadora. Realmente son son porteños y porteñas las que ganan. Uh -huh. <risa> Vamos a ver este año qué pasa. Bien. Allí aprovecho a consultarte sé que bueno, que además este militamos las causas de género, eh, hay hay algo de eso en, en la exposición. Mira, eh, llegué, hace, digamos entré hace un rato, pero estoy solamente en un sector de la uh -huh. Expo, me falta recorrer el 80%, uh -huh. pero a simple vista se puede ver que hay muy pocas mujeres, ya eso <risa> nos indica uh -huh. este cómo es la cuestión canábica, que siempre lo hemos hablado, pero bueno, de a poco vamos a ir rompiendo con eso. Sí, tal pero cual. Pero bueno, todavía me falta recorrer gran parte. Ahí va, ahí va, bien. Bueno, Yelen, gracias y les mandamos no. abrazos. Gracias a usted y, bueno, buen fin de semana. Gracias, igualmente. Perfecto. Si podés y escuchás, pasame con el caño, así lo despedimos formalmente al, al dueño, y amo y señor de al la columna. Del, claro. Al dueño del celular. Del circo, <risa> claro, y del celular claro, por no, lo menos. Sí, <risa> sí, Gracias. Sí, sí, ahí, ahí te paso. Dale, a, a, a Yelén Vital y Daniel Oliveto son parte de Radio Cannabis, que suena todos los martes a las 9 de la noche, acá en Radio Kermes. Es un programa que también sale por Radio Nacional los lunes a la noche. Así que si quieren profundizar más sobre estas cuestiones eh, ahí tienen un lugar caño estás ahí sí estoy acá juan bueno eh, buenísimo el aporte más vale y, y esperemos este que, que disfrutes ese momento ahí esa